Eh Diego Lagos Garrido del bloque disidente. Ya eh bueno, estamos como les repito, estamos caminando acá acompañando la marcha y también sacando la realidad de distintos frentes, organizaciones políticas de acá. Eh bueno, ustedes hace una un par de días atrás, no recuerdo exactamente el día, eh sufrieron una una arremetida bien violenta de las fuerzas especiales. ¿No podría me podría contar un poco de eso? Sí, bueno, la semana pasada la la Asamblea Popular, la organización en que estamos movilizados, nunca habían convocado una movilización que se denominó Caupolicanazo, que era ocupar distintos puntos de la avenida Caupolican para interrumpir el tránsito de en su amplia posibilidad eh y nosotros como bloque disidente, organización participante de la Asamblea Popular, estábamos en la intersección de Caupolicán con León Gallo, un claro. grupo de alrededor de 25 personas entre feministas, disidencia, niñas eh y en esa oportunidad sin mediar ninguna provocación ni aviso en el fondo llega carabineros con dos radios patrulla, dos motos Eh después llega otro radio patrullo y se bajan violentamente y comienzan a golpear a la persona que estábamos ahí con retráctiles, comienzan a insultarlo, a gritar al momento de y bueno, detienen a cuatro personas en particular de manera muy violenta, los tiran al piso, los asfixian, uno de ellos inclusive eh termina tiene un desmayo en ese momento por asfixia. Eh y mientras también se practicaba las detenciones, ellos gritan eh maricon fuliao, fetoculeao, sa eh, Insultos clásicos en el fondo que han ocupado utilizado los hombres, también los carabineros en el fondo para violentarnos como diversidad de identidades sexuales y nosotros también atribuimos eso una violencia particular, una violencia focalizada por parte de la fuerza de carabineros también toda vez que al menos ese día y en ese horario y en esa actividad fue el único punto que se encontró con este nivel de represión y este nivel de violencia. Eh, en algún en algún momento, en algún segundo, en algún momento, algún minuto, carabineros recapacita y dice, bueno, voy a porque está en una una es una operación ilegal lo que está haciendo el carabinero. Entonces, para entre el lado insulto y el y el y el el la cómo lo estaban reduciendo a ustedes de manera muy violenta, al momento, algún segundo, como repito, eh recapacita y dice, bueno, no voy a seguir haciendo esto. No, no, o salió, llegan desde el primer momento con una actitud violenta. Eso tras intentamos manifestarle también una situación que nos parecía relevante. El, el gobernador subrogante el día anterior había indicado públicamente en los medios de comunicación en una conferencia de prensa que ese día por el alto nivel de peticiones de autorización de marchas que había y que no podían responderlas todas, todos iban a encontrar autorizados sin necesidad de permiso. Los por, portadores sonorenses creíamos que ahí no había ninguna ilegalidad en lo que se estaba haciendo toda vez que el el doenar su rogante, públicamente había señalado lo contrario. Eso, y él, bueno, claro, no en ningún momento intentó un diálogo, en ningún momento nos escuchó tampoco. En esa oportunidad habían también activistas de derechos humanos que intentaron ver la situación de la persona que estaba desmayada, fueron sacadas de tirones de pelo dentro del vehículo policial para la persona de derechos humanos que estaba ahí constatando esa situación. Entonces no nunca hubo una intención de diálogo, siempre y y, y después de llevarse a la persona detenida, siguió violentando a los que estábamos ahí. Eh y esa fue la situación, o sea, no no hubo diálogo ni ni retractación por parte de Greene. Estuvieron eh, eh en la comisaría después cómo fue eso? Los llevaron a la segunda, creo que fue. Sí, sí, bueno, fueron llevados a la segunda comisaría después de llevarlo a hacer constatación de lesiones al consultorio Miraflores y ahí nosotros rescatamos una situación eh positiva en el fondo que fue que la movilización masiva que con su eh el desarrollo durante esta mañana eh fue capaz de llegar hasta fuera de la comisaría, segunda comisaría de Temuco a exigir eh la libertad inmediata de las personas que estaban detenidas en ese momento, lo que nosotros consideramos que facilitó también que eh no se extendiera la detención por mucho tiempo, sino que alrededor de 2 3 horas ya recuperaron su libertad, eh dello que nos parecía un acto extremadamente territorial en justo y eh bueno de todas formas como por procedimientos van en algún momento les va a llegar alguna situación a su domicilio para el procedimiento y la fiscalía tendrá que proceder pero al menos en esta oportunidad lo que pusieron querella. Nosotros estamos en estos momentos está trabajando en la interposición de una querella eh en la cual está también siendo dialogada con profesionales del Instituto de Derechos Humanos es, en en esta oportunidad También pudieron constatar la situación en la que se encontraban las personas que tenían en los calabozos eh y estamos en conversaciones con eh, o sea, estamos en diálogo con esa institución para poder hacer la presentación en conjunto toda vez que nosotros consideramos que lo que hay ahí es un apremio ilegítimo, lo que no. está tipificado eh nuestra legislación, mala legislación del fondo, pero son las herramientas que tenemos, el premio ilegítimo es un delito y nosotros queremos que la fiscalía tiene que proceder respecto a la investigación y que eh haya sanción para los culpables. Nosotros queremos que si bien eh consideramos que para las para las mujeres, para la diversidad de orientación sexual, la fiscalía nunca ha tenido mucho eh bueno, para el pueblo mapuche tampoco, nunca ha tenido mucho eh proactividad en su investigación. Nosotros Aquí hay casos insignes a nivel nacional igual. Nicole Saavedra es un caso que nosotras como disidencia hemos reivindicado, una investigación de más de tres años que no tiene ningún responsable todavía. O sea, no es que tengamos confianza en la Fiscalía, en el Ministerio Público, pero sí creemos que es una situación que hay que denunciar. Nosotras desde también las disidencias hemos levantado la moción de que hoy día no hay ningún diálogo con el gobierno mientras no haya juicio y castigo para los culpables, para los violadores de derechos humanos. Creemos que en Chile hoy día lo que hay... Es una violación a los derechos humanos, hay que hay personas muertas, personas eh desaparecidas, personas que han perdido sí. la visión, hay lesiones, hay detenciones masivas, o sea, las cifras están ahí a la a la mano. Eh y creemos que lo que hay es una violación sistemática de los derechos humanos en este contexto de levantamiento popular y lo que tiene que haber es un juicio castigo para los responsables. De este bloque eh disidente eh ¿Cuál es el llamado a nivel nacional para las personas que tienen miedo de salir? canseo violentada, que no sabe a dónde recurrir para movilizarse, no solamente para eh disminuir o o eliminar la violencia, sino para expresarse políticamente o socialmente. Sí, pues bueno, en nosotros ahí lo que hemos hecho es levantar la estrategia también del bloque eh que justamente lo que busca es poder tener un espacio en el que dentro de la movilización nos podamos identificar entre un grupo social Eh, y podamos apoyarnos, darnos contención, prestar apoyo si es que hay alguna persona que está siendo agredida o que pueda asistirla cuando tienen, le llegan los gases lacrimógenos en el fondo. O sea, nosotros hoy día lo que creemos es que no hay que abandonar la movilización, la lucha social, la discusión política, sino que por el contrario hay que fortalecerlo y para eso creemos que lo, lo correcto es la estrategia de la unidad, es la estrategia de salir en bloque, de reconocernos con quienes nos identificamos como pares, y poder así eh, no andar solo en la calle, no andar solo en la movilización y resguardarnos entre nosotros mismos de la posibil posibilidad de agresión. Recordemos que el llamado a nivel nacional tiene que hacer a fortalecer la Asamblea Popular, las Asambleas Territoriales, los espacios de discusión política, de elaboración de propuestas y sin abandonar la luz que se está llevando adelante en la calle, en la movilización, en los cortes, en las distintas instancias que el mismo pueblo se ha autoconvocado para movilizarse. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. gracias.